y anímicamente eh, eh, un momento complicado pero esperanzado de que en algún momento cuando empezamos a arrancar con la buena racha eh, seguramente vamos a, a sentar cabeza y, y van a volver otra vez toda la confianza que, que por ahí hemos perdido con, con estos ocho partidos que hemos perdido pero qué raro no terminar también 2015 y arrancar de esta manera con plantel completo de 2016 al menos es es extraño y hacer en, en eh... Es entendible hasta la bronca del hincha eh, por el bajo rendimiento y por los resultados negativos también, lo comentábamos antes con Fabián, pero sumamente extraño. Eh, ¿Cómo ha mutado el equipo en tan poco tiempo, Javier? Sí, por ahí nos confiamos demasiado al tener el equipo completo, porque habíamos hecho un buen un buen trabajo hasta hasta el final del 2015, con todos los problemas de lesiones y, y principalmente de los jugadores que se nos, se nos lesionaron en ese momento. Y, y bueno, eh, la verdad que los dos primeros partidos que jugamos de local al empezar el año con libertad y después la NUS creo que fue una tocada muy fuerte porque no habíamos perdido hace años dos partidos de local de seguido y, y bueno, ahí un poco eh, se nos movió la estantería y fuimos a, a Buenos Aires, teníamos un partido ganado con San Lorenzo y lo perdimos un suplementario y ahí vos empezaba a pensar de que bueno, ¿qué pasa? ¿qué eh? pasa? Hasta jugando más o menos bien o haciendo más o menos bien las cosas estás perdiendo y, y hay que ver también de que eh, más allá de que teníamos el equipo completo eh, muchos jugadores como que estaban poniendo a tono recién y por ahí en este en esta altura del, del, del, de la liga ya todos los equipos le dieron un paso adelante en cuanto en cuanto a amalgamar? amalgamaron no, aal también más Y, y bueno, nosotros no no no no pudimos hacer pie y el partido con Ferro hemos jugado muy bien el primer tiempo, muy mal el segundo. Ayer hemos hecho un partido dentro de todo lo mejorcito y bueno, parecería ser que juegan contra nosotros y ven el aro como una canaleta y nosotros vemos cada vez más chico porque la verdad que dentro de todo de la media que nosotros tenemos tanto ofensiva defensivamente estamos ahí Y, y bueno, preocupante porque de, de, de empezar segundo, hoy estamos séptimo a dos partidos del, del, del, del sexto lugar, que entra a playoff, pero bueno, falta 25 partidos, pero no podemos pensar solamente que faltan 25 porque la próxima fecha falta 24 y nosotros tenemos que empezar a ganar. Hoy nuestra nuestra cabeza no está en pelear los primeros puestos porque hoy no estamos jugando para, para estar en los primeros puestos, pero sí, hoy no nos interesa mucho esos puestos sino empezar un poco a jugar mejor a ganar a, a levantar en confianza y después se verá como cómo terminamos la serie regular y si estamos no para empleodo yo creo que sí pero bueno eh, hay muchas dudas eh, como te digo la confianza por ahí no está tan alta y, y bueno esperemos que, que, que lo mejor creo que ahora es, es salir a estos tres partidos en un en una sola ciudad como buenos aires uh -huh. y, y poder empezar a revertir esto javier eh, vos crees que solo fue un tema de, de te saludo te, te mando un abrazo a la distancia eh, Hola, que fue, eh, fue solo un tema de confianza o pasa también por un tema físico un tema de desgaste por ahí el equipo no tiene la química que supo tener en algún momento es un tipo que tiene mucha experiencia que ha pasado por muchas situaciones eh, y que conoces mucho de, de cómo son los grupos no a veces yo decía en un momento hoy del de comentario no solamente por regata, sino en general que a veces el hecho de amontonar un montón de buenos jugadores y un montón de buenos nombres, no te hace tener un buen equipo o un buen grupo eh, sólido para poder enfrentar ciertas situaciones, eh, ¿crees que solamente eh, es esa cosa que, que, que mencionaste vos o puede haber alguna otra cuestión también en el grupo? No el grupo está bien La verdad que no, no, no tenemos un reality para que todo el mundo sepa cómo entrenamos, pero la verdad que entrenamos bárbaro, estamos todos muy comprometidos, estamos haciendo todo el esfuerzo para, para salir a flote, para poder revertir esta situación y creo que, que el día a día nuestro es muy bueno y que por ahí no lo podemos sostener durante la, la mayor cantidad de minutos eh, en cancha y que también los otros equipos juegan, los nombres no te dan absolutamente nada y por ahí te dan una chapa que cuando juegas 40 minutos no no sé, no se reduce con, con, con apellido, sino con juego y hoy nos estamos encontrando por ahí vemos todo el vaso medio medio vacío porque contra Cerro estábamos 17 puntos arriba y cuando se nos acercaron a 8 a 6 pensábamos ya que lo íbamos a perder y esa sensación eh, es muy fea de tenerlo, ¿no? Y es justamente la cabeza por más experiencia que tenga, por más equipo, por más nombre, y nosotros, como te digo, el cuerpo técnico se divide realmente, nosotros, yo hay veces que voy a deshora por el tema de, de, de mi familia, el club, a la natación de las nenas y todas las cosas, y día libre, el cuerpo técnico está ahí viendo qué es lo que hay que mejorar día a día, viendo video, viendo qué lo que se puede mejorar, lo ejecutamos en la práctica y por ahí no lo podemos mantener como te digo durante el grueso de, de los 40 minutos y la realidad también que hay equipo que por más nombre que no tengan si, si trabajan bien a esta altura ya están afeitados y nosotros estamos todavía medio engranado tratando de buscar nuestra mejor eh, forma física de igual manera creo que también puede pasar la forma física somos un equipo grande Se juegan muchos partidos, pero todos los equipos juegan muchos partidos. Y hay muy poco equipo como, por darse un ejemplo, Bahía Blanca, Weber, que son todos chicos y pueden jugar hasta dos partidos por día. Pero dentro de todo nosotros tenemos la rotación necesaria, no hay ninguno que juegue en un partido más de 25 minutos, así que por ahí a lo, a lo físico no, no no no lo puedo decir en este momento, pero bueno. Es momento de limpiar la cabeza, emprender hoy esta noche el viaje a Buenos Aires y empezar a ganar porque no nos queda otra, jugando bien, jugando mal, para justamente levantar un poco el ánimo, la, lavar un poco la cara al equipo y, y levantar en confianza porque sigo teniendo y sigo siendo igual de ambicioso y igual de, de confianzudo como como cuando se armó el equipo. Y sé que en algún momento cuando empezamos a levantar vuelo vamos a ser ese equipo que, que, que pregonamos ser. Sí, porque hace hace un mes atrás estaban en otra en otra ubicación y eran otro equipo, este estaban segundos eh, y hay un crecimiento de algunos equipos como la Unión, que estaba más abajo y que ahora está segundo y ustedes te crecieron en cuanto a, al rendimiento. ¿Qué le pide eh, qué les dice Nicolás cuando termina un partido como el de Ferro o como el de anoche? ¿Qué es lo que le, les pide de, en ese vestuario y, y le dice como para poder este levantarles un poco el ánimo y la verdad que por partidos con tanto cuando ganamos cuando perdemos no nos dice mucho creo que es lo ideal para un grupo y mucho más cuando estás pasando un mal momento porque hay un caliente por ahí eh, no solamente Nico, sino entre nos y nos reprochemos no... No, no, no, tienen, no tienen buena llegada o no se analiza de la mejor manera que en frío, así que nosotros al día siguiente, viendo los videos, entrenando o hablando, se puede sacar mejores conclusiones y él está de la misma manera que, que, que lo que yo te dije, el tema de la confianza, que tiene una confianza ciega, eh, la verdad que si fuese otro entrenador no estaría matando tres horas en por día, por, por turno en la práctica o nos hubiese mandado al frente o mucho inclusive, como ya había dicho en algún momento, por ahí nuestro trabajo hubiese estado en duda, con corte y bueno, eso acá no pasa, tenemos tenemos la confianza, de hecho Tazano vino y, y con seis partidos, siete partidos decididos, perdido, vino y dio el apoyo que el, la comisión directiva ...apoya 100% el trabajo de Nico... ...y Nico apoya 100% el trabajo nuestro... ...así que... ...es eh, como te digo... Eh, ...hoy la pelotita no está entrando... ...eh... ...ayer creo que hicimos un buen partido para llevarnos... ...y... ...y... y por ahí... ...eh... ...aún con la experiencia que tenemos de varios jugadores... ...por ahí no, no... ...no lo estamos haciendo relucir dentro de la cancha... ...y estamos tan desesperados en ganar que... ...que por ahí... Lo sufrimos tanto que hasta hasta mentalmente parece que hay un fuligol que, que, que, que, que parece que va a ser y la pelota da vuelta y sale otra vez y a los libre y una cosa te lleva a la otra y bueno. Pero como te digo, Nico está igual de esperanzado y confiado como, como lo estoy yo y como estamos todo el plantel y sabemos que vamos a salir sí o sí de esta situación. Recuerdo haber hablado contigo en la temporada pasada Son situaciones distintas, pero tal vez tienen que ver con el viaje y con la salida de visitante y permanecer el grupo tanto tiempo junto. Eh, haber hablado contigo la temporada pasada en un momento complicado de la Unión de Formosa. Estaban en Mar del Plata, me acuerdo. Eh, lo hago, hago la introducción a colación de lo que tiene que ver con el próximo viaje, que vos lo mencionaste recién dos o tres veces en tus respuestas. Eh, que van a ser y van a permanecer desde hoy a la noche? ¿Cuándo viajan? ¿Hoy, mañana? ¿No? Esta noche. Esta noche y permanecen hasta el 10. Después bien, vuelven bien. a corriente y tienen que jugar el, el 14 un partidazo contra la Unión de Formosa. en ¿Cuánto puede servir estar en un hotel todos juntos en una especie de concentración con responsabilidad de jugar en el medio, lejos de casa, lejos del club, lejos de la gente, de la gente de hincha con el que vos te cruzás, Y tal vez está enfadado cuando vas a buscar a tus chicas a, a tu chica natación, por ejemplo. ¿En cuánto les puede servir hoy al grupo el, el viaje este? Y mirá, eh, la verdad que no, no, no tendría la respuesta exacta. Si, si, si por ahí tuviera una bola de cristal y supiera, te daría ya la respuesta. Pero creo que, que, que llega en un momento justo. Eh, creo que el, el, el tener que viajar y tener tres partidos en una misma ciudad ayuda también eh, pasa que el compromiso está al 100% hay muchas veces que yo hay una, una frase que digo mal de barco que, que, que es muy utilizada en mi país que es como que ya aún estando bien estando mucho tiempo el grupo junto o un grupo junto ya empezaba a buscar cosas negativas, inclusive extra deportiva o extra del grupo. O sea, vos descartás sí, esa parte de que los jugadores experimentados no pueden convivir adentro de un grupo, de que de, de los desgastes lógicos después de un periodo grande de trabajo juntos, esa parte vos la descartás. Sí, sí, al contrario, como te digo, si por ahí esto fuera teni o, o, o ajedré y cada uno tira por su lado, yo no veo... Por ahí años anteriores a mí me ha tocado como capitán por ahí llamar la atención eh, a, a, a compañero porque veía de que uno o dos se descarrilaban o uno o dos ponían carita cuando salían o estaban descontentos porque jugaban menos de lo que pretendían. Y, y bueno, uno como capitán por ahí tiene que estar mojando de la oreja a un compañero, decirle cosas que no no lo agradan. Y no me ha pasado, en toda esta temporada no ha pasado... Eh, llamarle la atención, no no tengo tampoco la autoridad yo para llamar la atención pero yo tengo tengo la derecha en técnico para cuando uno quiera hablar, de hecho todos siendo experimentados o no pueden dar su punto de vista y a mí cuando me ha tocado hablar con el grupo tratar de analizar por ahí el momento eh, de hecho lo he nombrado lo que te estoy comentando ahora que año anteriores por ahí había uno o dos otro que ponía carita y yo tenía que sí. dentro de todo... Eh, llamar la atención entre comillas y nos ha pasado este año para nada para nada eh, no, no no veo un jugador egoísta no veo un jugador que está entrenando a desgano un jugador que pone cara cuando se le saca ah. o un jugador que no le apoya al compañero entonces este es eh, específicamente esto es un tema deportivo dentro de la cancha dentro de los 40 minutos de tratar de de, de esconder un poco nuestras nuestra falencia y que salga relucir un poco nuestras virtudes que, que de hecho lo tenemos y lo tuvimos durante el comienzo de esta temporada y que ahora no lo estamos encontrando. Javi, un abrazo grande, nos estaremos viendo y, y charlando seguramente ahora en esta gira que van a tener por acá por, por la ciudad de Buenos Aires, en alguna de las canchas, en Boca, en Ferro o, o en la Lanús también, eh, estaremos por allí mirando los partidos de regatas. Que puedan Mucho encarrilar la barca. Ojalá que sí, ojalá que sí. Te mandamos ojalá un abrazo. A todos, ¿sí? Javier Martínez charlando con nosotros en el cierre gallego de Uno Contra Uno Radio le robamos este minutito Osvaldo y a todos los chicos del turismo de carretera Fabi, para contarles a, a todos ustedes